Tenemos por un lado quienes cobran la UH y la Asignación por Embarazo, que ahora se les ha pagado a todas esa, esas mujeres que son en su gran mayoría. Y por otro lado, después tenemos quienes hicieron el proceso de inscripción. Se realizó los últimos días del mes de marzo. Ahí hubo algunos problemas porque algunas personas que se quisieron hicieron preinscribir estaba caída la web porque estaba colapsada. Ante esa situación se agregó una prórroga que fue el día 1, 2 y 3 de abril. Así que hoy en día, todas las personas que se inscribieron en el primer plazo ya están ingresando. Cuando se meten al sistema le da dos mensajes, o que le corresponde, y el otro, en el caso de que no le corresponde, ingresando con la clave de seguridad social, le da el motivo por el cual no le corresponde. En el caso que le corresponda, pueden cargar su CBU ahora, quienes tengan una cuenta bancaria, quienes no tengan cuenta bancaria, a partir del día 16 ya van a poder ingresar y ahí van a poder seleccionar otras formas de cobro, y van a poder seleccionarlos a través de la, de la web de ANSES para así ya comenzar a, a cobrarlo.